auditoria, que estamos nuevamente junto a ustedes, en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa que en la radio Puente Alto. Aprovecho de saludar a la comuna de Puente Alto, que cumple 131 años, en, según entiendo, y la novedad que tenemos <ríe> es que acaba de ganar el, en Argentina el Javier Milei, que seguramente va a traer consecuencias para no sólo para chile sino también para para latinoamérica sin lugar a esto en un mundo globalizado estamos todos relacionados así que eso se va a producir sin lugar a dudas seguramente en argentina va a haber un, una revolución muy pronto porque si hace lo que él dijo que iba a hacer va a haber una revolución sangrienta en argentina eh, Se los aseguro tanto más a más sangrienta que las que hubo en colombia o aquí en chile <coughs> bueno vamos a ir con algunas cositas relacionadas con la guerra pero antes les voy a compartir algunos mensajes no, dejé por los mensajes para después veamos esto esto primero perdón. creo que para tener un orden lógico a ver hay una noticia que bomba en este momento a partir de testimonios y a partir de información sacada de una agencia israelí que es la agencia Haaretz se escribe H-A-A-R-E-T-Z. Según Haaretz, el ejército solo pudo restablecer el control sobre Beri después de bombardear las casas de los israelíes que habían sido tomados cautivos. O sea, fue el ejército israelí y no jamás, no estamos diciendo que jamás es un santo. El precio fue terrible, al menos 112 residentes de Beri murieron, relataba el periódico. Otros fueron secretarios secuestrados Ayer, un mes después de la masacre, se descubrieron los cadáveres de una madre y su hijo en una de las casas destruidas. Se cree que hay aún más cadáveres entre los escombros. Gran parte de los bombardeos fueron llevados a cabo por tanques israelíes, como señaló un reportero del medio de comunicación I-24 patrocinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores Israelí. Durante la visita a Be'eri, pequeñas y pintorescas casas fueron bombardeadas o destruidas y céspedes bien cuidados fueron destrozados por las orugas de un vehículo blindado, tal vez un tanque. Los helicópteros de ataque Apache, que son israelíes, porque jamás no tiene eh, ningún medio aéreo, también tuvieron una gran importancia en la respuesta del ejército israelí el 7 de octubre. Los pilotos han declarado a los medios de comunicación israelíes que acudieron al campo de batalla sin ningún tipo de información de inteligencia, incapaces de diferenciar entre un combatiente de Hamas y no combatientes israelí, pero decididos a vaciar el vientre de sus máquinas de guerra. Me encuentro en un dilema sobre a qué disparar, porque son muchos, comentó un piloto de Apache. Esto es tremendamente grave porque confirma lo que se especuló al principio de que eh, Israel, teniendo el servicio secreto acaso uno de los más eficientes del mundo, el Mossad, ¿Cómo no iba a ser alertado de este inminente ataque de jamás un ataque terrorista que le sirvió de excusa para producir este genocidio que se está produciendo hasta la fecha de hoy? Que es un etnocidio, porque es un, una limpieza étnica lo que están haciendo, apoderándose de gas, masacrando a todo a todo el mundo. Y entonces... Eh, no se puede creer que no, haya, no, no se haya informado. O, o, pues no tendría que haber descabezado al director de Mossad, no lo han descabezado. Entonces hay muchas cosas, como lo dijimos desde el que estaban en la nebulosa, que no se podían entender ni justificar. Y, y el, el primer ministro Netanyahu, que estaba en una posición muy incómoda, ...con protestas todos los días... ...porque lo querían... Eh, ...acusar de corrupción... ...que se yo... ...quería modificar unas leyes para... ...del Poder Judicial... ...para evitar ese tipo de acusación... ...con esto se le arregló... ...el pastel... ...y también se le arregló el pastel a Estados Unidos... ...que para evitar salir con la cola... ...de entre las piernas... ...en Ucrania... ...se fue a este frente... ...a justificar... Eh, una guerra, a justificar el hecho de salir de Ucrania y supuestamente tener que ir a apoyar a Israel. Entonces así se ve, no se ve tan dramático, no se ve, no salen derrotados, sino que van a un nuevo frente. Y ellos, los norteamericanos, que son los que patrocinan la guerra, necesitan estar en guerra permanentemente en estos momentos No pueden dejar de estar en guerra. Porque si no, Su economía se va al piso y no es capaz. Ya tienen muchas dificultades para pagar todo lo que tienen que pagar. <coughs> si no están en guerra no pueden justificarlo y, y no tienen cómo hacerlo. Entonces tienen que estar en guerra. Ahora, estas guerras están relacionadas. Por ejemplo, no ha habido mayor alentador del actual conflicto entre Rusia y Ucrania que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Desde el inicio del enfrentamiento, el líder ucraniano ha sido elevado a un estatus casi mítico por los brazos propagandísticos del occidente colectivo, fabricando una caricatura atribuida a unas declaraciones heroicas que nunca pronunció, pero que fueron inyectadas en el discurso dominante, gracias a la colaboración de los servicios de inteligencia occidentales y de los medios de comunicación complacientes. La famosa cita que se le imputa a Zelensky al principio del conflicto, después que supuestamente rechazar una oferta para ser evacuado de Kiev, es un buen ejemplo de ello. La lucha está aquí, se atribuyó a Zelensky. Necesito munición, no que me lleven. La cita fue promulgada por primera vez por Associated Press, citando una fuente de la embajada estadounidense. Sin embargo, no se ha corroborado que Zelensky dijera realmente esas palabras. Se atribuyen a un alto funcionario de los servicios de inteligencia estadounidenses en la embajada de Estados Unidos de Kiev con conocimiento directo de la conversación, y sin embargo nadie está familiarizado con la conversación en cuestión. 20 meses después, esto era necesario para lo que viene ahora, 20 meses después el presidente ucraniano sigue aquí, al frente de una nación devastada por una guerra que le eligieron para evitar, y sigue creyendo en la inevitabilidad de una victoria ucraniana. Nadie cree en nuestra victoria como yo, nadie, declaró Zelensky en la revista Time, en una entrevista reciente, el problema para Zelensky es que nadie parece compartir su optimismo. Lo más aterrador es que parte del mundo se acostumbró a la guerra en Ucrania, señaló Zelensky en la misma entrevista. El cansancio por la guerra se extiende como una ola. Se ve en Estados Unidos, en Europa, y vemos que en cuanto empiezan a cansarse un poco, se convierte en un espectáculo para ellos. No puedo ver esta repetición por décima vez. <coughs> en una encladerecedora entrevista con The Economist, el general vale, Valery Zaluzny, que es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, admitió que tan la tan anunciada contraofensiva ucraniana, diseñada para cortar el puente terrestre que conecta Crimea con el resto de Rusia, ha fracasado estrepitosamente. Tras cinco meses de sangrientos combates, Zaluzny, conflicto con Rusia, había alcanzado el nivel de un punto muerto y que lo más probable es que no haya avance profundo y, y preciso. O sea, están, él está reconociendo que no, no tiene ninguna posibilidad de hacerle daño a Rusia. Ucrania era, es y será siempre un poco más que una herramienta en la mente de los dirigentes occidentales con los que se ha alineado Zelensky, para utilizarla cuando convenga y desecharla cuando yo no lo sea. Ahora la están desechando. El hecho es que el occidente colectivo se ha agotado por el conflicto de Ucrania, tanto financiera como militar y políticamente. Lejos de debilitarse por el conflicto, Rusia ha salido fortalecida en todos los niveles, económico, militar y político. La táctica del occidente colectivo para delimitar a Rusia promoviendo un conflicto con Ucrania ha fracasado totalmente. Esta es la nueva realidad de la visión política de Zelensky. Ya no es una herramienta útil para el occidente colectivo, que está tratando desesperadamente de encontrar las condiciones adecuadas para descartarlo. Hoy día la pregunta es, ¿y ahora qué?, flota incomod incomodamente en el aire, aunque solo sea por el simple hecho de que todo el mundo conoce la respuesta. Ucrania ha perdido la guerra, la OTAN ha perdido la guerra, Zelensky ha perdido la guerra. En las próximas semanas y meses el occidente colectivo tendrá que encontrar los medios para descartar a Zelensky y a Ucrania. El actual conflicto entre Hamas e Israel parece haber proporcionado una excusa conveniente para acelerar este proceso con recursos militares que de otro modo podrían haberse puesto a disposición de Ucrania, siendo desviados a Israel, una realidad que existirá en un futuro previsible. Entonces, eso es muy importante destacarlo. Ahora, antes de... de dar un mensaje relacionado con este tema de Israel para cerrar el tema eh, les quiero compartir en realidad es un video pero que ustedes van a escuchar el audio que es muy interesante que está relacionado con esto de Israel y que es un engaño desde el punto de vista espiritual eh, y que forma parte de los engaños previos a la aparición del anticristo ojo ojo que esto es muy importante Vamos a ir, vamos a ir lo, lo puse como video para ir eh, eh, mirándolo, y eh, deteniéndolo y comentándolo, porque es, es muy importante. Vamos a ir con esto. Interesante como todo siempre vuelve a Jerusalén. La Biblia predijo, hace miles de años, que los eventos del fin del mundo girarían en torno a Jerusalén. No San Francisco. No Los Ángeles. No Moscú. No París. No París. Pero Jerusalén, esta pequeña ciudad, en este pequeño pedazo de tierra, jugará un papel clave en los eventos de los últimos días. Es el punto focal de los eventos del fin del mundo. Es asombroso cuando lo piensas, porque en Zacarías 12, 3-4, Dios dice, Convertiré a Jerusalén en un trago embriagador que hará que las naciones cercanas titubeen cuando envíen sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y Judá. En ese día, haré de Jerusalén una roca inamovible todas las naciones se reunirán contra ella para intentar moverla, pero solo se harán daño a sí mismas. Ya, ahí, ahí me quiero detener. Esto, Zacarías es, es un libro del Antiguo Testamento. Si bien es cierto, no forma parte de la Torá, en el Antiguo Testamento hay muchas intervenciones eh, de los rabinos judíos y sacerdotes levitas, para distorsionar lo que es la Biblia. Por eso que, entre otras cosas, Jesús tuvo que venir, no solo a salvarnos, sino a corregir. Y cuando Él predicaba decía, ha sido dicho esto, pero yo les digo esto otro. Entonces estaba corrigiendo cosas que aparecían en el Antiguo Testamento. <coughs> porque es importante esto, queridos? porque tiene que ver con lo que viene pronto para nosotros ahí en Zacarías en el Antiguo Testamento dan a entender que Jerusalén va a ser una roca inamovible que nadie va a poder contra Jerusalén les quedó claro, ¿cierto? a mí me quedó muy claro pero Jesús no dice eso Jesús clama además de la justicia a la justicia del padre para condenar la ciudad de Jerusalén, Capernaum y Bersaida a un destino peor que el que había tocado a Sodoma y Gomorra, por no haber creído en sus milagros. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a los pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor, eso dijo Jesús esa fue la maldición para Jerusalén aquí hay un mensaje que está relacionado con esto mismo que es un mensaje relacionado con este tema habla en batalla habla el altísimo escucha hijo Escribe y pide a la comunidad de Juan que lea cuanto ahora te diré. Llamaré a, mi, a mí a muchos elegidos que están emparcidos por los cuatro rincones del mundo. Los llamaré uno a uno. Dejaré la tierra para profetizar en el desierto a los dos testigos y a los dos que por ellos serán llamados. Así será hasta el día que volveré con potencia y gloria aquel que dijo, No os dejaré huérfanos volveré en medio de vosotros mi amado Hijo Jesucristo el Mesías, preparados después del tiempo de tregua que he prometido o sea, va a haber un tiempo de tregua aquí en, en esta esta no es una guerra, es un genocidio pero va a haber un tiempo de tregua que he prometido, desencadenaré a otros ángeles de la muerte contra la estirpe de Caín ¿quién es la estirpe de Caín? o sea, lo, lo, los demonios que son es las tirpes de Caín en este caso, los líderes eh, como por ejemplo Netanyahu porque ha iniciado ha iniciado el día y la hora de la ira de Dios como ya he dicho, en su tiempo desencadenaré el agua, el aire la tierra y el fuego los sigos son los cuatro jinetes del apocalipsis y arrasarán las naciones en guerra ojo, arrasarán las naciones en guerra, escuchen bien Las naciones ricas y opulentas. O sea, van a hacer, la justicia divina va a atacar especialmente esas naciones. Y ya lo estamos viendo, fíjese que hoy día vimos un video dubai una nación, pero que es extrem extremadamente rica, donde la opulencia es grosera, donde hay un hotel de siete estrellas, es una cosa brutal. Todas las cosas en oro, es una cosa repugnante, diría yo. Donde hay tantos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 la mano de Dios de la Santa Madre interviene con paz y justicia, el mundo se subleva. Mirad esta imagen, un millón de personas en Londres, el régimen de Israel y del nazi Netanyahu, puede contar sus días. Israel se retirará de Gaza y el ministro Netanyahu será arrestado por corrupción. Auspiciamos en Israel el inicio de una verdadera democracia. Jamás volverá a ser el partido de la revolución y de la liberación de Palestina. Las células terroristas se llamarán al silencio. El cielo concederá una tregua. No me es dado decir o saber por cuánto tiempo. Sé con certeza que después de la tregua se desencadenará la ira de Dios. Eh, y eso es concordante con lo que dice la Biblia cuando hablen de paz y seguridad. Eh, o sea, una tregua eh, vendrá destrucción repentina lo dice el apóstol Pablo. Entonces, eso... Eh, les menciono este video, porque es un video, eh, donde hay un engaño basado en el Antiguo Testamento. No solo en el Talmud, que es una Biblia degenerada, sino que... O sea, la Torá degenerada, a ser más preciso Sino que el, el Antiguo Testamento tiene varias intervenciones de los rabinos judíos y sacerdotes levitas que la modificaron por eso que tuvo que venir Jesús entre otras cosas a corregir y además muchos de los profetas escucharon a Dios pero también escucharon otras voces es algo que le hemos comentado muchas veces entonces yo quise hacer el paralelo para entender que las cosas no son como dice Zacarías sino que son como dice el evangelio porque el evangelio de Jesús es la palabra del verdadero Dios. Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque si no entendemos eso, es muy fácil ser engañados. Bueno. Vamos con otro tema, entonces. Aquí, eh, relacionado con... con Con los tiempos que estamos viviendo, tengo algunas cositas algunas citas interesantes y mensajes que vale la pena eh, tener claros el conocimiento por los tiempos que estamos viviendo. Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra habrá consternación de la gente, inquieta por el estruendo del mar y de las olas en lo que serán los hombres de miedo y de inquietud por lo que viene sobre la tierra. Lucas 21, versículo 25 y 26. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna perderá su resplandor. Claro, si la, si la luna refleja la luz del sol al oscurecerse el sol, la luna no, no va a dar ningún resplandor, es obvio. Las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas Mateo 24 20 en otro dice las potencias de los cielos serán como vía pero es lo mismo eh, después predisponeos desde ahora para esta fase de pasaje desarrollando, desarrollando vuestra conciencia y realizando vuestra entidad espiritual para trabajar en acuerdo con los seres de luz y para guiar a la humanidad de una época a la otra Estos es son mensajes de Jesús al estigmatizado Giorgio Giovanni. Después tenemos otro mensaje. Miren lo alto. Cuando el sol cambie de color y le miren diferente, cuando miren la luna, sino solo un leve reflejo de ella, cuando el agua sea consumida por las entrañas de la tierra, deténganse y arrepiéntanse, que el instante anunciado por esta madre se encuentra ante ustedes. Este es un mensaje increíble de la Virgen María a la vidente Luz de María. Después tengo aquí mensaje de los santos arcángeles a, a la misma persona, a Luz de María. El sol y la tierra, la luna y la, el sol y la tierra, la luna y la tierra se relacionan. La Madre Tierra se mantiene relacionada absolutamente con el sol y la luna, los cuales ejercen sus influencias mayores de las que el mismo hombre de ciencia ha llegado a descubrir en este instante. La efervescencia del Sol, sus explosiones conteniendo filamentos con energía desconocida por el ser humano, le afecta al grado de elevar el nivel de agresividad en los hombres, a raíz de la misma agresividad con que ellos mismos han tratado a la Tierra. La humanidad recibe el fruto de la destrucción de cuanto recibió para su bien. El magnetismo que ejercerá el Sol afectará al hombre y hará que retroceda absolutamente en todos los aspectos. La ciencia de la cual el hombre se enorgullece, nada podrá contra las explosiones solares que se producen con mayor fuerza. Este mensaje es muy importante eh, porque se acuerda que cuando hablamos del 5G dijimos que para implementarlo... Eh, ...ellos querían implementarlo en 2025... ...bueno... Eh, y, ...y no totalmente... ...sino que eh, eh, la mitad del 5G del mundo... ...iba a ser implementado el, el 2025... ...porque se necesitan mucha cantidad de satélites... ...y antenas... ...alguna vez lo comentamos acá... ...esto que, que dice aquí... ...del magnetismo del, y el sol... ...y la, las eyecciones de masa coronal... Y todo lo que está pasando con el sol, que va, dice ahí, eh, que va a, por, va a poner va a aumentar la agresividad de los hombres. Esa es la energía del juicio. Esa es la energía que separa el trigo de la cizaña. Los buenos se ponen más buenos y los malos se ponen más malos. Se precipitan las cosas. Y el sol lo que hace es una energía de equilibrio. ...para devolverle el equilibrio a una Tierra desequilibrada. Y, y ese desequilibrio de la Tierra se manifiesta en el Sol en manchas solares que cada día son más grandes. Y aquí hay un, un mensaje muy interesante respecto de eso. El planeta Tierra, <coughs> ser cósmico y gran madre de todas las criaturas vivientes comprendida la enzima del hombre, entrará en una fase de aceleración de las frecuencias vibratorias intrínsecas y externas a él. La Madre Santísima en Fátima, en la aparición de 1917, reveló lo que pasaría en la segunda mitad del siglo 20 Durante el periodo de tiempo que irá desde el 11 de agosto de 1999 al 31 de diciembre de 2012, se pasará definitivamente de las bajas frecuencias de la dimensión material a las frecuencias medias que implican más directamente los planos astrales y etéreos de los seres humanos. Esta, esta fase de pasaje durará 13 años de vuestro tiempo y el inicio estará señalado por el eclipse solar desde 11 de agosto. En este día, una vez más, la Luna se interpondrá al brillante astro solar y todas las criaturas vivientes se enfocarán al unísono su atención, apuntando los ojos al cielo. El planeta Tierra y la Luna estarán en alineamiento con el Sol. Desde ese momento, la aceleración de las ondas vibratorias envolverá los campos magnéticos de la Tierra y las ondas pensamiento. Os recordamos que cualquier evento de es expresión directa de la inteligencia cósmica, que todo lo crea y todo gobierna y se liga al ser humano. Los maestros portadores de la luz... De la chispa divina en los hombres, os han guiado e instruido en el camino del conocimiento, conduciéndolos al yo soy. Los mensajeros divinos del último siglo os han transmitido la necesidad de experimentar vuestros pensamientos en el yo consciente, para que cada individuo comprenda profundamente que es una entidad compenetrada de espíritu, de alma y de vida. En esta fase es absolutamente urgente que seáis conscientes del origen del pensamiento humano, porque con las aceleraciones de frecuencias en acción, se vuelve fundamental el valor de las acciones. Mantenedos despiertos y atentos, porque todo aquello que se experimenta con la acción y la puesta en práctica no está relacionado solamente con vuestro yo o con vuestra ciudadela, sino con el cosmos espiritual entero. Por esto, todos aquellos seres humanos que no se encuentran en sintonía con los valores positivos de las frecuencias superiores, y aquellos que viven en un estado de continuo estrés, sufrirán una aceleración de su desequilibrio. Desafortunadamente, el sistema neurológico de estos individuos opondrá mucho menos resistencia a larvas, la peste de las neuronas del cerebro que incita al hombre a matar y a matarse, y que está extendiéndose a todos aquellos ambientes donde se exalta la irritación psíquica y donde está al servicio de los valores destructivos y demoníacos que estén muy atentos a aquellos que se acomodan en la debilidad, con pensamientos y sentimientos verdaderamente alejados de la esfera del espíritu y por lo tanto inútiles para la Madre Tierra. Se debe tener en consideración esta situación porque se corre el riesgo de ser atraídos por el lado tierras, las agresiones, la violencia. Por el contrario, Aquellos que viven, trabajan en sintonía con los valores críticos universales sufrirán un aumento de su coeficiente intelectual y estarán en grado de disfrutar mejor las propias potencialidades psicofísicos espirituales. Predisponeos desde ahora para esta fase de pasaje, desarrollando vuestra conciencia y realizando vuestra entidad espiritual para trabajar en acuerdo con los seres de luz para guiar a la humanidad de una época a la otra. Nutrir más el espíritu que el cuerpo, y escoged una causa a favor de la vida. No importa cual sea, poned todas vuestras fuerzas al servicio del mundo del espíritu sobre vuestro planeta, desde hace tiempo se realiza la manipulación genética por nosotros llamada GNA, sobre el astral de un cierto número de jóvenes, con el objeto de predisponerlos para la sintonía con las próximas nuevas frecuencias, los recién nacidos y los niños nacidos con, de las uniones de aquellos que tienen inclinación natural que están disponibles para las nuevas frecuencias superiores manifestarán poderes que antes no podían ser realizados como la levitación, la precognición, la telepatía, etcétera. Aumentarán también las catástrofes y desastres naturales porque el planeta se encierra se encuentra, perdón, en una fase de reacción debido a la contaminación y a la degeneración que el hombre ha puesto en acción con los experimentos nucleares y con la contaminación irresponsable de la atmósfera y de la naturaleza. En esta fase del juicio es el apocalipsis con los cuatro caballeros del agua, del aire, de la tierra y del fuego que separarán el grano de la cizaña. El planeta reaccionará por medio de estos cuatro elementos naturales. Todo será sacudido y dispuesto para la purificación final. Aumentarán los eventos espantosos en número y en incidencia comprendida la Tercera Guerra Mundial, así como lo anunció la Madre Celeste en Fátima. Si el hombre no se arrepintiese, se cumplirán también las profecías del advenimiento de la época del despertar espiritual. Se manifestarán grandes signos y se producirá el gran contacto entre los hombres y los seres cósmicos. Aparecerá grande y visible a todos el signo del Hijo del Hombre, cual es la cruz en el cielo que anunciará la segunda venida de aquel que dijo, «No os dejaré huérfanos, retornaré en medio de vosotros». Retornará Jesús cristificado y estará acompañado por otros maestros como Krishna, Confucio, Buda, Mahoma y otros seres de luz. Nadie conoce el día y la hora, pero la curva del tiempo sobredicho corresponde a las antiguas profecías que anuncian el retorno de los dioses de cada cultura espiritual. Esta información son muy antiguas y están de acuerdo con la profecía maya contenida en el Códice de Destra, el Códice Matemático de los Mayas constituido por tablas astronómicas utilizadas por los antepasados para calcular con extrema precisión los ciclos de los planetas del Sistema Solar y de los otros cuerpos celestes. Tal códice comprende también una tabla de eclipses que se verificaron en los tiempos pasados y que se verificarán en el futuro. Con el eclipse solar del 11 de agosto, el planeta será investido por estas aceleraciones de frecuencias de la fase final de la tercera dimensión material entrará progresivamente en la fase inicial de la cuarta dimensión. Este pasaje será traumático, porque el hombre no ha querido arrepentirse y poner las cosas en su sitio. Esta es la batalla de Armagedon, el apocalíptico encuentro final y decisivo entre las fuerzas del bien y del mal. Que todos los trabajadores del bien, que siguen a la luz crítica tengan sentido de responsabilidad, equilibrio, clarividencia y, sobre todo, discernimiento y paz. Del cielo a la tierra... Jesús a través de Giorgio Boniovanni, estigmatizado por San Elpidio, 27 de julio de 1999. ¿Por qué les cuento este mensaje, que es tan antiguo, es absolutamente vigente? Y habla aquí de un, de un ciclo muy interesante, del 11 de agosto al 31 de diciembre del 2012, 13 años. Y después viene un segundo ciclo, que sería del, de, del 2012, de fin del 2012, y si sacamos bien la cuenta, sería hasta comienzo del 2026. Entonces, ojo, es muy importante este tema, es muy profundo y, y tenemos que saber leer las señales. O sea, la frecuencia de aceleración de energías cada vez mayor. Antes antes de, del 1999 teníamos eh, frecuencias bajas. O sea, de, de, no teníamos aceleración de energía, digamos. Después empezó la aceleración de todos los procesos. Por eso que Se, se le dio tanta importancia al 2012 no porque fuera el fin del mundo, sino porque iba a marcar un, un proceso de transición de distinto tipo de energía a las actual, a las que había en ese momento y a partir del 2012 empieza hasta el 2026 si sacamos bien la cuenta, porque son 13 años, pero estábamos 11 de agosto del 1999 al 31 de diciembre del 2012 son un poquito más de 13 años ustedes ha cambiado la cuenta y si y si del 31 de agosto del 2012 perdón del 31 de diciembre del 2012 ponemos un poquito más de 13 años llegamos al 2026 ojo entonces ahí hay una fecha importante para tener en cuenta. Vamos a ir con un audio para ir matizando porque vamos a entrar en otra temática ahora. Estas son señales que representan el comienzo de los dolores y, al igual que los primeros dolores de parto, nos preparan para lo que está por venir. Además, el significado no radica solo en reconocer estos signos, sino en la postura del corazón que alientan Si realmente creemos que estamos viviendo en el comienzo de los dolores, debería inculcarnos una urgencia en nuestros corazones. Una urgencia de que el tiempo se está acabando, una urgencia de buscar al Señor mientras puede ser encontrado, una urgencia de comprender que nos estamos acercando cada vez más al libro del Apocalipsis. Una urgencia de difundir el Evangelio, para profundizar nuestra relación con Jesús y ser embajadores de su paz en un mundo cada vez más tumultuoso. Una y otra vez debemos recordarnos a nosotros mismos que literalmente estamos viviendo en el comienzo de los dolores. El comienzo de los dolores ya no es una profecía, no, están aquí. Los días en los que vive son el comienzo de los dolores, los días que vives son el fin de los días, los días que vive son proféticos, los días que vive son una encrucijada de la eternidad. Los días que vive son el desarrollo de la revelación, los días que vive son el testamento de la verdad predicha, los días que vive son las páginas finales de la historia terrenal. Cada titular, cada tragedia y todas las perturbaciones globales no deberían llevarnos al miedo, sino a una fe más profunda. Es un llamado a comprender los tiempos y reconocer la mano soberana de Dios que guía los acontecimientos mundiales. No te sorprendas de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Jesús nos dijo que esto sucederá. Sí, los dolores son reales, el dolor, el sufrimiento y el caos son palpables, pero déjelos que sirvan como un recordatorio de que estos son solo los comienzos. Así como los dolores de parto finalmente culminan en la alegría del nuevo nacimiento, estos dolores apuntan a la esperanza del regreso de Jesús y el establecimiento de su reino eterno. Es fácil mirar al mundo y creer que todo está fuera de control, pero me gustaría recordarte, amigo mío, que servimos a un Dios soberano. Todo no está fuera de control. Él obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Dios está a cargo. Jesús dejó claro que todas las cosas enumeradas en Mateo 24 serán parte de los últimos días, los tiempos peligrosos en los que estamos constantemente escuchando rumores de guerras. Escuchas constantemente acerca de personas que mueren, y no sabes qué hacer. Sientes que no estás seguro. Sientes que no puedes soportar más estos males en el mundo. Sientes que el mundo y sus gobernantes se están volviendo cada vez más peligrosos, más y más malvados cada día. Jesús dijo que no debes desanimarte por esto, dijo que no deberías preocuparte. No importa lo que pase en este mundo, no importa lo que haga el gobierno en el país en el que vives, no te desanimes. No vivas con miedo. Recuerda que Dios sigue en su trono, y mientras Dios sigue en su trono, no tienes que tener miedo no tienes que vivir con miedo Dios te está mirando todo lo que dices, todo lo que haces Dios te está observando cada movimiento que das, cada paso que das Dios te está observando no pasa ni un segundo en el que Dios no tenga sus ojos sobre ti Dios te está observando donde quiera que estés en este momento y cualquier cosa que estés haciendo Debes saber que Dios es quien te observa. Normalmente, cuando le digo esto a la gente, se pone nerviosos, se vuelven temerosos y aprensivos. Pero el problema es que todavía ven a Dios no como un padre, sino como alguien con quien están en enemistad. Si naces de nuevo, el hecho de que Dios esté mirando no debe traer miedo a tu corazón, sino que debería darte paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no viene de este mundo. Ya no eres enemigo de Dios por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nadie te ha amado como el Señor Jesús te ama. Bueno, ahí teníamos un, un, un audio muy atingente al momento que estamos viviendo. ¿Por qué lo digo? Porque estoy seguro que ustedes también se dan cuenta de que hoy día hasta los más inconscientes no? No, no no todos digamos. hay algunos que realmente no ven nada pero pero mucha gente algo pasa que el cambio climático que la guerra que, que las cosas que se ven se ven complicadas que el mundo que la gente está cada día más mala que los, los gobiernos son cada día más más terribles todo eso hace a que la gente caiga en desesperación Por eso es que les compartí este audio porque creo que es muy relevante de alguna manera esta forma gradual de que se produce las cosas nos hace ir tomando conciencia cual más cual menos de que debemos renunciar a este mundo y abocarnos al camino espiritual porque es la única forma <risa> Las cosas van a ser cada vez peor. La economía, el año 2024, probablemente a nivel mundial se va a caer y va a haber mucha hambre. Y con la hambre va a haber muchas muertes. La gente se va a matar en las calles. Entonces, eh, entonces ese tipo de cosas las vamos a ver con mucha frecuencia. Y entonces nos vamos a desesperar más. ¿A, dónde, ¿A quién podemos recurrir? ¿Al gobierno? ¿A la municipalidad? No hay... No hay... Solamente el camino espiritual. Solamente a Dios. Y no a través... De la comprensión de Dios. A la búsqueda... Sincera... De la vida interior. De tratar de encontrar de acercarnos a Dios, de sentir a Dios, cuando sentimos a Dios ya las cosas cambian en nosotros. Porque todos, intuitivamente, o pensamos que Dios existe, o, o sentimos que Dios existe, pero en realidad nuestra fe es casi nula, entonces no lo creemos. Sin embargo, intuitivamente sabemos que existe. Entonces, <coughs> y, y se puede demostrar eso, ¿por qué, lo, ¿por qué intuitivamente sabemos que existe? Porque hasta los más ateos dicen, eh, de alguna manera dan a entender que, que creen en Dios. Pero la palabra Dios está tan manoseada y que ha sido monopolizada por las religiones y hay tanta tanto rechazo a nivel religioso general contra las religiones que yo comparto plenamente eh, que la gente no se atreve a usar la palabra Dios usan el cosmos el universo, la naturaleza, la pachamama cualquier nombre pero no la palabra Dios porque la palabra Dios le produce repugnancia por lo mismo por lo que han hecho las religiones con con la enseñanza espiritual bueno bueno <coughs> Podemos decir que cada 700 millones de años el ciclo cósmico terrestre cambia de un estado evolutivo a otro, dividido en 7 ciclos menores de 100 años, 100 millones, perdón, 100, 100 millones de años, en los que se completan las convulsiones del alma planetaria. Esta es información de los seres extraterrestres inteligentes. Hoy en la fecha de nuestro 2000 cae o sea, en, en, la, en los años 2000 cae el ciclo cósmico terrestre alcanzando la edad de 2700 millones de años 2700 millones de años inicialmente el sistema solar tenía como Sol a Júpiter después de la compenetración de una nube de hidrógeno luego fecundada por un cometa o zoide cósmico nació una nueva formación y por poco tiempo este sistema pareció doble es decir, brillaban dos soles. Pero bien pronto el ancestral padre Júpiter se apagó como un agujero negro, dejando el lugar dominante al actual logo solar crístico. Hoy algunos satélites de Júpiter tienen aire y agua y son habitables, y el inicio para la nueva inseminación de estas macrocélulas universales ha sido dado por el cometa que impactó en Júpiter en 1994. Esta voluntad informativa proviene del núcleo manástico de la Vía Láctea por medio de los cometas de los cuales hablo en el capítulo 3. A continuación de esta perturbación solar, una gran un gran plan, una gran parte del planeta Tierra ha sido expulsada creando la luna que junto a otros dos asteroides conformaron tres satélites terrestres. La historia del hombre terrestre se inicia hace unos 700 millones de años considerados años diferentes de los nuestros actuales. <coughs> con el 4 con el cuarto ciclo de desarrollo cósmico terrestre. Sobre el planeta Tierra había un gran continente que se llamó que llamamos o que se llamó Pangea y el gran océano en cuatro zonas de este único continente desembarcaron cuatro colonias de arquetipos o genios cósmicos provenientes de tres constelaciones del águila del toro y del león eran cuatro razas que fundaron cuatro civilizaciones primigenias del planeta tierra en los cuatro puntos de los futuros continentes esto es la raza de las playas llamada también la raza roca la, la raza roja continente mu tolteca la raza alfa centauro que era la raza blanca continente de groenlandia la raza de orión que era la raza amarilla, al continente de Chia. En ese entonces se llamaba Chia. De ahí seguramente nacieron los chinos y los japoneses. Después la raza de Proción, que era la raza broncinea, eh, que, que llegó al continente de África. Estos seres andróginos, o sea que tienen los dos sexos, comenzaron tratando algunas especies animales más evolucionadas, como la orca y el delfín, constatando que no se había podido desarrollar bien el cuerpo humano. En su lugar tuvieron un buen resultado cuando manipularon un dinosaurio acuático que las más antiguas mitologías transmitieron como la serpiente emplumada. Había dos tipos, la serpiente plumada plateada que obtuvo la evolución de los gorilas y los monos, mientras que de la serpiente plumada dorada se llegó el primer antropoide terrestre. Al que le fue dado el ego zoom es decir la potencialidad consciente de la inteligencia individual o espíritu estos hijos alcanzada la plena figura humana todavía eran andróginos como sus padres para darle mejor facultad evolutiva a través de los cruces perdiendo la androgenedad fueron divididos sexualmente en macho y hembra así nacieron adán y eva como reales resultantes de la serpiente emplumada, que no cometieron ningún pecado original. Estos son los Adán y Eva de quienes está escrito, hagamos al hombre a nuestra imagen. Además de ser laboratorio de estudio, por parte de los científicos, el planeta Tierra ha sido visitado por muchos pioneros espaciales, entre ellos la raza de los titanes, de los que se conservan vestigios de construcciones gigantescas, Después de su desaparición como grupo étnico, dejaron a los hijos para cumplir un cometido muy delicado como custodio de las vías subterráneas de entrada a las bases extraplanetarias o de acceso hacia el interior del planeta, en donde se conservó el archivo de toda la civilización y sabiduría. En Siberia al Norte los llamados Chuchuna o bien nombres de las nieves, Bigfoot o Yeti, en otros lugares, la máxima evolución evolución de estas primeras poblaciones se concluye con el período pre-Lemuriano, hace unos 100 millones de años, con una gran catástrofe. El primero de los tres satélites, el Tir, se precipita en aquella parte continental que se volverá océano pacífico, formando una fosa oceánica. En este grave cataclismo fue destruido el continente de Mu y la raza de los titanes, de este continente solo quedan algunas islas en donde los supervivientes formaron la raza lemuriana. El cambio monumentáneo de la rotación terrestre produjo el desplazamiento de los polos que se fijaron sobre el nuevo eje, teniendo como norte el Himalaya y como sur el altiplano boliviano. Sufrieron un duro golpe las especies gigantes o dinosaurios. Las pocas razas supervivientes fueron tratadas genéticamente de ...para tener una mole adecuada que no impidiese la vida del hombre testimoniado en grabados Es durante el desarrollo de este período lemmuriano que una nueva perturbación debía acuadecer en todo el sistema solar. Los habitantes del planeta Mayona que estaba entre Marte y Júpiter provocaron la explosión del planeta. Si bien ya eran hombres ángeles, es decir, al final de la cuarta dimensión evolutiva, y ya andrógenos gobernados por el arcángel Lucifer... Quisieron desafiar el arte creativo divino, revelándose contra las leyes universales. La manipulación de la antimateria, cuando todavía no eran conscientes espiritual y científicamente para hacerlo, desencadenó en su planeta la autodestrucción de las energías elementales, liberando explosiones en cadenas de fusión y fisión, hasta la laceración global. No contento con esto, Lucifer, que estaba insertado entre los arquetipos con el concepto, cometido de determinar la proliferación del género humano sobre el planeta tierra empujó a los propios ángeles salvados de la destrucción y que habían buscado refugio en los planetas vecinos a desobedecer al orden genético para la evolución terrestre haciéndoles acoplarse con las hijas de los hombres que aún no estaban preparadas para distinguir la genética masculina y femenina produciendo una nueva generación de aquí tuvieron origen las dos generaciones de Abel y de Caín, este es el pecado original, los ex hombres ángeles se insertaron y se metamorfosearon en las cuatro razas, perdiendo la androgeneidad, la vida eterna y empezó el Via Crucis, o sea, la rueda de la reencarnación. Una parte de los habitantes de Mayona, por híbrida descomposición, y por continuas presiones psico-emotivas de la naturaleza hemorrágica, perdió la memoria y la inteligencia. Degenerados, drogados, se acopla, acoplaron con animales y onigiraron otras especies de monos. Este es un tipo de segunda muerte debido al pecado cometido. Es desde entonces que por este error creativo nace la lucha entre el bien y el mal entre Cristo y el regente del nuevo sistema solar, el regente del nuevo sistema solar y Lucifer, el arcángel desobediente. Ahora el arcángel Lucifer, para ser perdonado, buscará llevar a la humanidad terrestre a la perdición. Es el cometido asignado a las almas condenadas para que puedan rescatarse, induciendo en tentación a las almas vivientes. Y es por esto, por la voluntad del Padre como prueba evolutiva de discernimiento según la ley del libre albedrío. Así desarrollaron en el hombre tres fuerzas nuevas. El amor sexual provoca la asociación creativa. La muerte provoca la disociación del cuerpo para el renacimiento, o sea la reencarnación. Y la reencarnación se vuelve la ley de renovación. La explosión y desaparición de una célula macrocósmica con restos de fragmentos llamados planetas girando en el anillo entre Marte y Júpiter provocan una transformación apocalíptica de todo el sistema solar un poco como los electrones y el núcleo de un átomo con los saltos cuánticos esta serie de saltos se con se concretizó con la creación del nuevo planeta mercurio desgasado desgajado perdón de la mar solar y el desplazamiento de órbita de los planetas venus tierra y marte hacia el exterior o sea cuando cuando se destruyó el planeta mayono el sistema de solar creó un nuevo planeta que fue mercurio que salió a partir de un, de un del sol para para mantener el equilibrio si no se podía comprometer el sistema solar completo a propósito de, de, de lo que estamos hablando ahora vamos a, a compartirles un audio porque eh, está relacionado con lo que estamos hablando Imagina que la mente es como un jardín floreciente y nuestros pensamientos son las semillas que sembramos en él, a su validez. Al cuidar minuciosamente el jardín de nuestra mente, cultivamos los pensamientos que se alinean con nuestras aspiraciones y sabiduría más elevadas. Al mismo tiempo que te vuelves consciente de un mar arremolinado de pensamientos, ideas, y creencias que te rodean. Tu verdadera sabiduría reside en tu capacidad de elegir y abrazar conscientemente aquellos pensamientos que armonizan con tus aspiraciones más profundas, aquellos que deseas dar vida en tu viaje. El discernimiento es una de las herramientas más importantes con las que cuentas para seleccionar tu camino y manifestar los resultados que buscas. Si el principio de la ley de correspondencia nos dice que lo que es cierto en el macrocosmos también lo es en el microcosmos y viceversa, entonces, podemos aprender diferentes verdades del cosmos con solo observar cómo las cosas se manifiestan en nuestras vidas. Este principio nos muestra la existencia de una armonía entre el plano físico, mental y espiritual. Los sistemas solares, las sociedades y la vida en la Tierra son todos iguales. No es una interpretación superficial, es una profunda comprensión del funcionamiento interno de la unidad. El microcosmos es el reino de lo pequeño e individualizado, es la manera en que funciona nuestro cuerpo, la manera en la que sentimos y pensamos. Y aunque todo parezca muy íntimo y personal, aquí encontramos componentes intrincados que se unen para dar forma al todo, representando la unidad colectiva de unidades individuales dentro de la realidad mayor. La manera en que funcionamos es la misma con la que funciona el universo, el microcosmos y el macrocosmos son aparentemente distintos, pero están profundamente entrelazados en su esencia. A medida que uno se mueve y fluye, también lo hace el otro, perpetuando una danza de armonía cósmica. Por otro lado, cada vez que pensamos o hacemos algo, el universo cambia su fractal y todo a nuestro alrededor se ve afectado, desde el plano material hasta el plano energético. Es como si el universo estuviera observando en todo momento todo lo que haces y lo que piensas y responde a cada uno de esos pensamientos y esas acciones y esa reacción influye en la reacción o percepción de otras cosas o personas. Entonces se libera una reacción en cadena de todo lo que haces y piensas, incluso de lo que no haces y de lo que no piensas. Incluso el no hacer nada es hacer algo y tiene repercusiones físicas y energéticas en el universo, lo cual nos lleva al nivel del macrocosmos. La ley hermética de la correspondencia establece que lo que hacemos a nivel micro también lo haremos a nivel macro. Por lo tanto, incluso nuestros actos más pequeños influyen en nuestro comportamiento en su conjunto. Haciendo cualquier cosa, también hacemos todo. Entonces, si descuidas un área de tu vida, es probable que afecte todo lo demás. Funciona como una especie de efecto mariposa, donde la más mínima acción parece que no tiene importancia alguna, pero tiene el poder de desencadenar los más grandes eventos o situaciones resultados de una reacción en cadena. Al contemplar esta profunda noción, Llegamos a reconocer la vasta extensión del macrocosmos, un reino impresionante gobernado por leyes que dan forma a la creación que percibimos como externa a nosotros mismos, leyes que abarcan la totalidad del todo y que orquestan el funcionamiento del universo a gran escala. El principio de correspondencia nos indica que la unidad tiene una naturaleza fractal. Los fractales son fascinantes patrones que se repiten infinitamente, un acercamiento infinito revela que la parte más pequeña de una figura es al mismo tiempo la estructura más grande de otra. Este es el orden subyacente de la creación. Observa las espirales de las conchas marinas, las flores, las galaxias, incluso los bronquios en un pulmón humano y muchas figuras en la naturaleza son patrones semejantes en diferentes escalas. En todas las escalas físicas desde la más diminuta hasta la más extensa que podamos percibir o imaginar los patrones se repiten una y otra vez y no solo en el aspecto físico sino en un aspecto energético y en la conciencia bueno, ahí teníamos interesante audio de cómo funciona el, el cosmos y un, una, un ejemplo de lo que decían ahí por ejemplo, un sistema solar versus un átomo el átomo con el núcleo en medio, que sería el Sol, y los electrones girando alrededor del, del núcleo. Se repite el mismo patrón, a nivel micro que a nivel macro. La explosión y desaparición de una célula macrocósmica con restos de fragmentos llamados planetas, girando en el anillo entre Marte y Júpiter, provoca una transformación apocalíptica de todo el sistema solar un poco como los electrones y el núcleo de un átomo con los saltos cuánticos. Esta serie de saltos se concretizó con la creación del nuevo planeta Mercurio desgajado de la masa solar y el desplazamiento de la órbita de los planetas Venus, Tierra y Marte hacia el exterior. Sobre el planeta Tierra, la perturbación planetaria produjo la hecatombe física y psíquica de las poblaciones, con el desplazamiento del eje polar que se trasladó, que se trasladó sobre los actuales Ártico y Antártico, con maremotos e inicios de la deriva de los continentes. Los servidientes de las diferentes razas se transfirieron, la raza negra hacia las cadenas montañosas, la raza blanca hacia Europa, Norteamérica y Siberia, la raza amarilla hacia China y el Himalaya, y la raza roja en América del Sur y México. Los visitantes de las Pleiades, raza roja, habían colonizado antes de la Tierra, Marte, Saturno y Plutón. Los marcianos estaban conectados con los mayonanos los del planeta Mayona. Cuando explotó Mayona, el planeta Marte sufrió un violento movimiento de deslazamiento rotatorio y murieron 7.000 millones de personas. Algunos consiguieron escapar y fueron llevados sobre la Tierra, en la zona de Centroamérica, uniéndose a las poblaciones primitivas. Como recuerdo de estos visitantes, quedan muchos hallazgos arqueológicos espaciales como el venerado hombre de Palenque, encontrado en el interior de la tumba sobre cuya tapa se reproducía un cohete y su piloto, es decir, un piloto de aquel famoso transbordo entre Marte y la Tierra. A continuación, este nuevo grupo se desplazó hacia la Atlántida, pero encontrándose con las poblaciones de la raza negra, fue diezmado y desapareció. Hace 75 millones de años, con los primeros efectos de la deriva de los continentes occidentales, se destruyeron las islas Lemures y desapareció la civilización Lemuriana. Comienzan los cruzamientos, primeramente la raza de bronce con la roja y negra más Lemur, dando origen a la raza de cobre, iniciadora de las poblaciones pre-preatlantidias. Pre Luego el cruce de la raza cobriza con la blanca dando la más potente generación humana, la Atlantidia. Este juntamiento, tanto geológico como humano, se prolonga hasta hace 175.000 años, momento particular en la cual la voluntad de los creadores del hombre decide seguirlo de cerca, habiendo llegado a la inodonia maduración anímico-espiritual capaz de concebir el desarrollo de la conciencia superior. Las manipulaciones que desde la considerada creación habían acaecido, siempre según los dictados y las voluntades armónicas definidas, de la inteligencia suprema del dios omnipresente 1, que inspira a sus colaboradores, eran manipulaciones operadas en la evolución psicofísica del instrumento para volverlo cada vez más idóneo a servir la verdadera identidad espiritual. Verdadero hijo del dios creador, había llegado el momento que esta llamita del verdadero hombre tomase conciencia de sí mismo, para devenir realmente el ego-sul cada vez más manifestado y a su vez operativo. Groenlandia era un lugar sangrado, así como lo era la zona del Tíbet, una de Perú, del Triángulo de las Bermudas y otros, es decir, lugares de acceso al interior del planeta. De hecho, después de la formación de los planetas, debido a las proyecciones parabólicas de la masa de hidrógeno solar, el exterior sufre la transformación, perdón, la transmutación de los elementos hasta la composición final y la formación de un grueso estrato de corteza que llega a tener una superficie externa que conocemos y una superficie interna aparecida inicialmente al condensarse el hidrógeno atrapolado e indiferenciado hasta la formación de un pequeño sol Central que ilumina ahora los continentes internos. Llegaron preguntas de nuestros auditores, así que vamos a ir a las preguntas. Hola, buenas noches. Interesante el programa. Carolina Villar, desde Las Vizcachas. Mira, comparto gran parte de lo que decís, sí, pero no todo. Me gustaría que me explicaras quién era el Yahvé de la Antigüedad y por qué se dice que era un reptiliano, unaki, que avasallaba a los pueblos de antes los pueblos antiguos en honor de, de Israel, cuando vas a hacer un programa acerca de la falsedad de ese Dios, es un Dios o extraterrestre reptiliano no es un la de no es un no es un un Dios ni un extraterrestre reptiliano es una es una instrumentalización del mismo Satanás eh, así como es val y molo en la biblia lla es una instrumentalización justamente para mover al engaño porque ya es parecido y como la gente siempre se queda como, con lo parecido con lo con lo que le se ve a yo que significa yo soy el que soy que fue el dios de que le habló a moisés cuando moisés le preguntó cómo diré, cómo diré que te llamas yo soy el que soy, dijo dijo la voz que habló con Moisés entonces en, en idioma eh, hebreo significa yodje, bodje yo soy el que soy y, y es parecido a Yahvé entonces hay una instrumentalización del demonio con ese supuesto Dios que no es Dios, Dios. es un demonio eh Efectivamente tenemos que hablar más de eso, pero hemos hablado bastante del tema de Yahvéa, porque fue... Eh, en realidad tenemos que hablar más de eso. Vamos con nuestra pregunta. Tino, va de puente alto, interesante el programa, cada vez aborda más temas eh, interesantes. ¿Qué se puede esperar con la nueva elección del presidente de Argentina, Javier Milei? ¿Qué le respondrá? ¿Qué hará? ¿Tiene que ver con eh, la Agenda 2030 de la UNO? ¿Es un títere más? ¿Es un títere más? o va a cambiar radicalmente el espectro político efectivamente, bueno eh, una cosa es hacer campaña y otra cosa es ser, sentarse en el sillón cuando se sientan en el sillón las reglas se las ponen no los electores sino el poder mundial entonces efectivamente yo creo que va a a disminuir el Estado, como dijo él como medida de shock que va a producir eh, grandes problemas en la gente porque en Argentina hay muchos subsidios eh, hay gente que no trabaja porque viven de subsidios o tienen hay muchos subsidios entonces, eh, si este señor cumple lo que dijo que iba a eliminar y achicar el Estado como una forma de combatir la inflación que es la, la, la forma que dicen los, los economistas que hay que hacerlo eh, ahí va a producir un shock a la gente hoy día en 45% de cesantía y, y el niveles de pobreza son extremos con esto va, va a ser realmente dramático y eso significa eh, probablemente una revolución eso es lo que te puedo decir querido amigo vamos con otra pregunta cuando finalmente será el momento en el cual, digamos, pregunta Rosita Román de Centrofagasta, el fin del mundo? ¿Puede ser un terremoto? ¿Puede ser un asteroide? ¿Puede ser fuego? ¿Puede ser los cambios climáticos? ¿Puede ser la estupidez humana? Finalmente, ¿qué es? ¿Qué es? Y siempre hablas de sellos de la Biblia. ¿Qué son esos sellos? No habrá fin del mundo, mi querido va a ser un fin de la civilización de la forma como está concebida, una civilización nefasta que no quiere la vida, que no lucha por la vida, que no valora la vida. No merece seguir viviendo esta civilización, por eso que va a ser destruida, pero el planeta no no se va a ser destruido, eso te lo puedo asegurar. Entonces no hay fin del mundo. Es el fin de los tiempos, que es muy distinto el fin de los tiempos eh, se refiere a, a, a la forma como está configurada la sociedad, eso se termina. Porque si te destruyen todo lo que tú tienes, tu esquema, eh, no vas a tener tu teléfono, no vas a tener internet, no vas a tener muchas cosas que vamos a perder. Entonces, la vida hay que reconfigurarla de nuevo. No vamos a tener acceso a esas cosas en un momento determinado nada Entonces, pero lo que los eventos catastróficos que vienen es la justicia divina provocada por nuestros actos por nuestra falta de amor por nuestro nuestra manera de, de ser por la apatía que tenemos ante la, las cosas que pasan en el mundo, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, eso precipita los acontecimientos, las catástrofes naturales, que viene como parte de este, de este proceso del final de los tiempos. Eso es lo que te puedo decir. Y los sellos son justamente la cronología de los hechos finales. Por ejemplo, el séptimo sello es el retorno. El sexto sello es cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, eso habla de una configuración nueva del, del planeta, de los continentes, de todo, producto del del giro del eje de la Tierra. Y eso dificulta la vida. Eh, tú te puedes imaginar que una cosa que, que pase de esa naturaleza, eh, dificulta la vida en la Tierra. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? ¿Vamos con otra pregunta? ¿Qué se viene para el año 2024? Pregunta por acá, Joel Enríquez desde Concepción que viene la agenda 20, 24, 20, 30 una nueva pandemia un nuevo virus eh, cambios climáticos muy fuertes que viene Claudio finalmente como nos van a manipular nuevamente y qué importancia tiene el presidente que tenemos en esta agenda <risa> Roberto Riquelme siempre, ¿por qué siempre siempre preguntan por el presidente en realidad el presidente no tiene ninguna importancia pero ninguna eh, no es relevante en, en los eventos que iban a ocurrir no tiene pero ninguna, ninguna importancia entonces yo estoy obligado a decir eso aunque es probable que no me crean pero mi obligación es decirlo lo que yo creo que es la verdad Bueno, eh, lo que viene para el 2024, no, no soy adivino, digamos, pero podemos eh, especular de acuerdo a cómo se van dando las cosas. Por ejemplo, eh, hemos hablado muchas veces de de cómo... como por ejemplo eh, se están dando los eventos hoy día la, la economía del mundo se sustenta en la guerra creo sinceramente que el próximo año va la, la, la economía del mundo va a empezar a caer fuertemente y eso significa hambre y hambre significa caída de economías y más guerra significa mucha matanza entre las personas por, por porque las personas al no tener comida se van a desesperar y van a buscar matar a otras personas primero para robarle la comida y después más adelante quizás no no el próximo año pero más adelante se van a comer unos a otros entonces la guerra se va a mantener va a, va a, va a a tener una pausa en un momento determinado pero va el, el ambiente de guerra y a la, la audiosidad existencial es tan grande o sea perdón de, de entre Oriente y Occidente que es una lucha existencial, o sea que la guerra tiene que continuar van a entrar en guerra otros países los países de Europa en forma directa después se acerca un cuerpo celeste que Esas son las cosas que vienen, o sea, eh, va a venir una, una nueva pandemia, sin lugar a duda. No sé si es coronavirus o bien otra cosa, pero va a morir mucha gente con esa pandemia. Entonces, eh, grandes terremotos, qué sé yo, muchas otras cosas. Entonces, eso es lo que viene no son cosas muy alentadoras lo que le digo pero tengo que decirle lo que yo creo que es la verdad eh, me puedo equivocar pero conscientemente no le voy a, no les puedo mentir o sea tengo que decir lo que yo considero que es la verdad aunque no les guste eh, lo que le estoy diciendo yo no le voy a decir cosas bonitas lamentablemente pero si sí la esperanza está eh, puesta siempre en la vida espiritual porque ahí está el camino en la vida espiritual, no hay otra alternativa siempre le insistimos con ese tema solamente el camino espiritual y la, y el cielo muy sabio porque de alguna manera eh, nos acercan a la vida espiritual eh, con este tipo de cosas cuando nosotros todos nos vamos dando cuenta que la cosa va cada vez peor ¿dónde nos vamos a refugiar? ¿qué vamos a hacer? si a lo mejor vamos a perder nuestros trabajos, eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿Qué proyectos vamos a desarrollar? ¿Qué podemos hacer? Entonces, o nos convencemos de que estamos en el final de los tiempos y tomamos el camino que tenemos que tomar, acercarnos a Dios, y todos podemos hacerlo, eh, todos tenemos la misma posibilidad de hacerlo, o bien, esperamos seguir al anticristo porque es lo único que nos, nos queda para poder comer y transformarnos y someternos a la agenda del anticristo pero eso significa la perdición tenemos que perderle definitivamente el miedo a la muerte porque si no le perdemos el miedo a la muerte que es lo que el demonio quiere que tengamos eh, podemos fácilmente caer en manos del anticristo porque el anticristo nos va a va a jugar con nuestro miedo a la muerte, para manipularnos. Entonces, ahí está la clave. ¿Vamos con otra pregunta? ¿Por qué Israel es tan violento con los palestinos? ¿Por qué asesinan a niños, hospitales, destruyen gente, matan? Sin asco. Se sienten elegidos por Dios y los demás no son muy hijos no somos hijos de Dios mi querido amigo eso que dicen que son elegidos de Dios es una manipulación Israel lo que se llama Estado de Israel hoy día los judíos ortodoxos están en contra de ellos ese Estado no lo representa los mismos judíos son perseguidos porque este es un Estado sionista Son demonios que están gobernando, que se aprovechan de la ignorancia de la gente para decir que son el pueblo elegido, porque hace 3.000 años Israel fue el pueblo elegido, pero Israel, que significa pueblo elegido, era un pueblo humilde, obediente. Hoy día estos personajes que se dicen Israel son demonios, son soberbios, es el pueblo más arrogante y soberbio que existe porque se atribuyen eso de ser el pueblo elegido. y hablan de la restauración de Israel en el año 1948, cuando se creó el falso Estado, fraudulentamente el falso Estado de Israel, que lo creó la familia Rothschild. ¿Quiénes son la familia Rothschild? Los más malos, son más malos que el demonio. Entonces, esos son los que dicen ser los elegidos. Es falso, hay todo un engaño. en La torá que son los cinco primeros libros de la, del Antiguo Testamento, está degenerado el Talmud, que es el supuesto libro de esta gente, el supuesto libro de Dios que les permite la pedofilia, que les permite matar a, a cualquier no judío sin ningún tipo de pena, como si fueran matando matando un, un, una mosca, así. Entonces, ese pueblo, ¿qué se cree? ¿Cómo van a ser hijos de Dios eso? ¿Cómo van a ser elegidos de Dios? Por eso que recién leímos, hicimos, mostramos un, un, un, un audio comparando lo que dicen incluso el Antiguo Testamento versus lo que dijo Jesús. Sí, si estos judíos, el pueblo eh, el pueblo que que viene los judíos que vivían en Jerusalén no solo no aceptaron a Jesús, sino que lo rechazaron y lo crucificaron. Y por eso que Jesús los maldijo y Jerusalén será destruida. No como dice el Antiguo Testamento que será como una roca que, que nadie podrá contra ella. ¿Te das cuenta que las contradicciones que hay? Si hay un tremendo engaño, este tema hay que estudiarlo porque si no lo entendemos podemos correr el riesgo de ser engañados por el anticristo porque esto va de la mano de la próxima aparición del anticristo. Por eso que yo lo, lo menciono y lo destaco mucho. Vamos con otra pregunta. Sí, Jesús era tan poderoso, ¿por qué permitió que una raza tan limitada como esta lo acribillara, lo asesinara, lo clavara en la cruz? Es verdad, la teoría de la explicación de tiene que morir alguien maravilloso como Jesús para salvar a gente tan miserable y de tan bajo nivel como son los humanos. Pregunta Rebeca, Guzmán y por qué los israelitas de la antigüedad no aceptaron a ese Jesús si vieron sus milagros, vieron sus portentos ¿qué esperan? partamos por, por, la, por la última parte porque resulta que Jesús nos invitaba a abandonar todo y ellos querían seguir a su Dios sus leyes de Moisés y su Dios Yahvé que les permitía vivir con el mundo material de la mano ellos adoraban el dinero Jesús decía, no se puede amar a Dios y al dinero. Entonces no les convenía seguir a Jesús. Entonces lo, lo, lo destacaron, lo destacaron, eh, lo rechazaron por eso. Eso fue lo que, el motivo principal de rechazo. Jesús era tan poderoso. Bueno, ¿por qué...? Jesús siendo, demostrando su poder, ¿por qué se dejó crucificar? Por una razón, mi querida, que ni tú ni yo entendemos. Por amor. Un amor que ni tú ni yo podemos entender. Y te lo te lo trataría de explicar de la siguiente forma. Eh porque él, ve la él veía como Dios una pot la potencialidad de estos seres tan primitivos que somos nosotros, eh, de llegar a ser dioses. De hecho lo dijo él, soy dioses y haré cosas más grandes que yo. Pero claro, así como estamos, no somos dioses, pero sí podemos llegar a ser dioses. Entonces, él nos cuidó Desde la, como una cómo se cuida una plantita que está en un almácigo con, con cariño y amor, con preocupación, con con una permanente tutela para evitar que se llene de le falte el agua, para evitar que se que le sobre el agua porque se inunda, porque una planta pequeña se corre el riesgo de de morir por falta de agua o por exceso de agua. Por eso que las ponen siempre en una tierra muy rica en arena para que sea eh, bastante permeable y no corra el riesgo de, de de morir por inundaciones, por ejemplo. Y a la vez regarla con frecuencia, con poca agua, pero para que mantenga la humedad. Te estoy tratando de graficar con esto eh, el cuidado que se le da a una plantita pequeña el mismo cuidado que se le da desde el punto de vista de Dios a una raza primitiva como la nuestra eh, de esa manera te estoy tratando de graficar por qué ese infinito amor que nosotros no entendemos que lo hizo eh, lo hizo eh, preocuparse y dar la vida pero cuando él dio la vida la dio por los que le creyeron no por todos él, él no vino a regalarse por todos ojo cuidado si él se hubiera ido después que lo rechazaron porque él tendría que haber seguido de acuerdo a lo mismo que él sugería cuando no lo rechacen una parte sacúdense los pies y se vayan tendría que haber hecho eso sin embargo no si se iba no so, se perdían obviamente los que lo rechazaron pero también se perdían aquellos que lo aceptaron entonces él se dejó crucificar por aquellos que lo aceptaron y lo dice la Biblia no he venido a servir no he venido a ser servido sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos muchos no son todos ¿Quiénes son esos muchos? Los que le creyeron, los que le aceptaron, los que iban al sermón de la montaña, etcétera Toda esa gente, por ellos, dio su vida. La podía haber dado por todos, pero como la mayoría lo, lo quiso crucificar, entonces ya no, no servía dar la vida por todos. No se podía, no servía. Entonces, eh, para no irse y, y, y permitir que y, y, e impedir su perdición de la de quienes lo aceptaron, porque al irse sin dar la vida se habrían perdido todos los apóstoles y todos pero por amor a toda esa gente que lo quiso que lo creyó, que lo vitorió que le, que le creyó Él dio su vida. O sea, ellos fueron redimidos, los que le aceptaron, los que le creyeron. Fueron salvados. Si él se hubiera ido sin ser sacrificado, todos se habrían perdido. Por el hecho de haber rechazado la oferta de redención que él hizo a nosotros como humanidad. Eso es algo que te tengo que decir. No, no te pido que lo creas, porque a lo mejor eh, puede encontrarlo hasta complejo. Pero, lamentablemente, es así. Entonces, no, no, no dio la vida por, por los Netanyahu, ni por los Biden, ni por toda esa gente nefasta que hace guerra. No. Su vida la dio por por quienes le creyeron, le siguieron y lo aceptaron. Y, y por quienes... Hoy día le siguen creyendo y le buscan por ellos. Vamos con otra pregunta. Oiga, don por acá... Huguito Silva. ¿Usted en el futuro ya no va a haber políticos porque el poder siempre corrompe al hombre? y quiero derecha me la impresión que es una falsedad. ¿Habrá alguna inteligencia artificial que alguna vez pueda manejar al hombre como ya lo están haciendo? No. Usted siempre habla de eso, dice que el hombre no está capacitado para gobernar a otro hombre, siempre se aprovechan, roban, y que la izquierda y la derecha no existen en nuestro país. Entonces, ¿quién va a proponer finalmente un cambio? ¿Será Dios también una inteligencia artificial todopoderosa? Y mismo en un mundo, usted como estaba hablando anteriormente, mejor pensando. Como todo lo crea la mente, ¿no habrá una mente superior como una superinteligencia? Por supuesto que es la inteligencia cósmica universal. Pero no es la inteligencia artificial esa. Eh, no te preocupes que cuando ocurran los cambios y cuando retorne Cristo no van a haber más políticos. No van a haber más corrupción, se termina todo. Va a haber un nueva, una nueva era, un nuevo mundo. Donde la gente, los que participen de ese mundo... Eh, van a tener todo lo que necesitan, pero nada les va a pertenecer, porque no van a necesitar nada, porque todo va a estar disponible para ellos, y no va a haber ningún tipo de restricción, no va a haber... Eh, imposiciones, como por ejemplo... Eh, va a ver en el mundo que quiere instaurar la Agenda 2030, por ejemplo. Que afortunadamente, por los eventos que van a venir, no se va a alcanzar a instaurar. Esa agenda la están diseñando hombres, basados en supuestos hechos por hombres, los cuales no se están cumpliendo, y por lo tanto, y, y, y además, los eventos que, que vienen van a impedir que se instaure y se lleve a cabo y se implemente completamente esa agenda. En alguna medida se, se va a implementar, sin sí, lugar a dudas, pero no totalmente. Entonces, eh, lo único que les puedo decir, mis queridos auditores, es que el camino espiritual es lo único que nos acerca. a la posibilidad de ser salvos de, de, de absorber esto que viene de, de entender esto que viene porque realmente lo que viene para nosotros es una posibilidad de dar un salto no va a ser fácil Pero con estos eventos, a pesar de la dureza que vamos a vivir, todos, cual más cual menos, vamos a, a, a darnos cuenta, porque todos tenemos a Dios adentro. Nadie tiene el privilegio de, o, o de tener más a Dios que otro. A lo mejor puede buscarlo más por un tema de fe, pero todos tenemos la posibilidad Y en la medida que nosotros entramos en la desesperación, por las cosas que vamos a ver, también Dios nos da la posibilidad de acercarnos más a Él y de buscarlo más. Y Él dijo en el Salmo, yo te responderé en la angustia cuando estemos, porque ahí en la angustia nosotros sacamos nuestro yo que es nefasto, nuestro yo que nos envenena. Nuestro yo que nos distancia de Dios, como yo, que soy X persona, un profesional, o que soy profesor universitario, o que soy empresario, o que soy lo que sea, voy a estar arrodillándome y humillándome ante Dios, un Dios que no veo y que no creo. Cuando las cosas caigan de tal forma que... Todas esas estructuras falsas que, que, que forman parte de mí yo, van a caer porque va a caer todo. Y de esa manera voy a poder humillarme, voy a sentirme y voy a establecer una conexión con Dios. Voy a tener la posibilidad de comunicarme con Dios, que ahora no la tengo. Por mi soberbia, mi arrogancia, mí mi, mi quehacer, por cualquier razón. Y cuando tenga la posibilidad, desde el fondo de mi corazón, con desesperación, rogar a Dios porque no veo nada más que otra posibilidad que rogar a Dios, porque lo vamos a buscar, porque estamos diseñados para eso, configurados para buscar a Dios porque es nuestro refugio intrínsecamente en un refugio siempre en una catástrofe, en un cataclismo las personas más sensibles siempre se llevan la mano al pecho ¿por qué? porque ahí está Dios y conscientemente lo busca sin saberlo bueno, vamos a vivir algo más que un cataclismo entonces necesariamente lo vamos a buscar y cuando lo busquemos vamos a encontrarlo, lo vamos a sentir. Y cuando seamos capaces de sentirlo, las cosas van a cambiar para nosotros, absolutamente. Porque habiéndolo sentido, eh, nuestra fe va a desarrollarse o va a acrecentarse si tenemos algo de fe. Y de esa manera sí podemos darnos cuenta que esto es un proceso que también forma parte de una gran oportunidad y que nos va a llevar a un mundo mejor y si nos abocamos a la vida espiritual es muy probable que podamos participar de ese mundo y ahí las cosas cambian para nosotros definitivamente Pero seguir a Jesús no es fácil. Y para eso tenemos que perder muchas cosas. Claro, lo, está, siguiendo a Jesús vamos a tener muchas bendiciones. Pero estamos dispuestos a seguir a Jesús si eso significa, por ejemplo, perder nuestro trabajo. O perder nuestros amigos más cercanos. O alejarnos de la familia. O perder nuestra reputación, supuestamente, que si somos un personaje... Eh, más o menos conocido o si estamos dispuestos a perder la vida o dar nuestra vida por Jesús esas son las cosas que tenemos que estar dispuestas para poder participar del nuevo mundo la muerte no existe, mis queridos auditores entonces esas son las cosas que tenemos que tratar de de implantar en, en nuestra impronta espiritual para entender el momento que estamos viviendo y lo que tenemos que hacer porque Él dijo que el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí la salvará o sea, cuando dice el que quiera salvar su vida se refiere a la vida física ¿por qué? porque tenemos miedo a la muerte que nos ha inculcado el demonio a través de las religiones entonces perderá la vida del alma, que es la única que importa pero el que pierda su vida física por mí o sea, o que esté dispuesto no necesariamente la pierda, pero que esté dispuesto a perderla, salvará su alma de eso se trata bueno, mis queridos Auditores, estamos en la hora, les damos las gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos felices la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, Una Alternativa. Muchas gracias y buenas noches.